Bueno, se va transformando en estos últimos años, bueno, en el marco de varias discusiones que hemos tenido de parte, bueno, del colectivo, que lo conformamos y, bueno, eh, sentimos que hay un montón de, de cuestionamientos y de temas que no estábamos abordando o que lo estamos abordando eh, sin, bueno, sin reflexionarlos, ¿no? Entonces, bueno, eh, decidimos por eso el cambio eh, en el nombre de Aratoy, bueno, igual seguimos discutiendo un montón de cosas en el medio, mm. Eh, sentíamos que de esa manera representábamos también un montón de cosas que las que venimos trabajando y que sin embargo, bueno, sabíamos que, que nos faltaba como como algo no más como que fuese representativo de todas estas diversidades e identidades que tenemos en el territorio ¿no? hmm. esto abre la si bien ya estaba abierta la puerta en la muestra para producciones que no sean estrictamente vinculadas a los pueblos y las comunidades originarias esto abre la puerta, me imagino, muchísimo más ¿no? Exactamente, sí, eh, porque nos dimos cuenta, bueno, que las realidades que tenemos en nuestros barrios eh, van más allá de lo que es la temática eh, la temática indígena y, bueno, y Arandú fue tocando muchas de estas eh, de estos temas, ¿no? y Pero bueno, la idea era con, con este cambio de nombre, con, con el cambio de la denominación, seguimos siendo Arandú, pero bueno, la muestra, eh, como decía se transforma, y la idea bueno, es, es tratar de, de abarcar todas estas diversidades que encontramos en... Eh, En, bueno, ...en los barrios, en, en, en los diversos espacios que donde transitamos cotidianamente. Abrió esta semana la convocatoria para recibir materiales, las categorías... ...me preguntaban acá en la producción, ¿se, se mantienen las mismas que en las ediciones anteriores? ¿Se suman nuevas? como es el tema? Sí, se mantienen tres categorías eh, que estuvieron en los últimos años... ...que bueno, es, eh, la primera es territorio de luchas y resistencia ...la segunda categoría es géneros y diversidades y la tercera es sobre infancias y adolescencias, decidimos sacar, bueno, la categoría de, de materiales que estuvieran vinculados con la temática indígena desde y eh, eh, por fuera de lo que es la eh, la propia visión de los pueblos sí. eh, porque consideramos que, que la temática indígena de alguna manera, o sea, sentíamos que quedaban como algunas otras formas afuera Incluso, bueno, por ejemplo, con la categoría de territorios y resistencia había uh -huh. mucha temática indígena también dentro de esa dentro de lo que es esa categoría. Entonces, por eso consideramos que era eh, un piso en la categoría de géneros y diversidades también. Uh -huh. eh, que es, muchas, nos llevó muchos materiales de varias comunidades que abordaban esa categoría y por eso decidimos como... Eh, eh, como destacar esa, la categoría de, de pueblos indígenas y que esa fuese transversal a, varias, eh, a estas otras tres. Mm. O sea que van a ser entonces este año territorios, luchas y resistencias, infancias y adolescencias y género y diversidades. Exactamente, sí. Tenemos tres categorías eh, que este año, bueno, eh, la idea es seguir eh, abriendo bueno, más eh, el, el juego, más, a que haya más producciones fueran, bueno, bastante diversas y que puedan tocar mucho el de nuestras propias realidades. Se abrió la convocatoria esta semana y ¿hasta cuándo hay tiempo de entregar materiales? Tenemos tiempo hasta el 2 de agosto, así que eh, estaremos avisando por distintos medios si eh, es que, bueno, extendemos la convocatoria, pero hasta ahora tenemos eh, pensado que hasta el 2 de agosto está abierta la convocatoria. ¿Cómo se hacen para acercar los materiales, vea invitan que entren a la página de Arandu que es eh, www.aranducine.wordpress.com eh, eh, y bueno, ahí pueden encontrar no solamente las categorías sino eh, la ficha de inscripción que es completar los datos, los datos de los materiales y eh, también bueno, los enlaces donde pueden enviarnos todos los materiales. Bien, bien. Bueno, nos quedamos acá en la radio difundiendo la convocatoria hasta el 2 de agosto. Ah, eh, ya hay fecha para la muestra? Sí. Tenemos fecha para la muestra, que es la, el último fin de semana de octubre, no recuerdo si es 25 o 26, eh, que es viernes y sábado, así que vamos a trabajar, en bueno, como siempre, en la escuela primaria número 35 de José C. Paz, que es la escuela con la que iniciamos y sentimos siempre esas ganas de seguir eh, quedarnos ahí, mm. en la 35. Es la sede oficial y, ya de Arandu, la escuela 35. Me parece que sí, mm. como que hay que ir a la 35 claro. siempre. Sí, sí, sí. aparte, bueno, tenemos un cariño muy grande por la escuela y uh -huh. un trabajo también muy fuerte ahí, así que, bueno, es, es, la 35 es como la fe. Y este año, bueno, decidimos también cambiar de otros espacios porque la idea es que Aranú también pueda rotar por distintos lugares de, de, de lucha, de lo que es el conurbano, así que, bueno, este año vamos a hacer el... el La segunda las segundas proyecciones en el sede del lagarto Juancho, Ajá. así que bueno estamos recontra emocionados y emocionados porque se suma el lagarto Juancho a la gran así que estamos como, vamos, vamos para esa zona también. Y nos queda cerquita acá de la TINCO. Sí, así que bueno, recontra invitados, uh -huh. invitados